otra oreja latinoamericana. Y nos llega una invitación a las calles ya por ni una menos, aparición con vida del Tehuel, el gobierno, la justicia y la policía son responsables. Presupuesto ya para combatir la violencia machista.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 Sí, porque hay mucha gente que pone un un saludito, un meme, que está escuchando y ¿Por qué audios? ¿Qué dijiste? ¿Por audios? No sé. No sé. Le dimos le mandamos audios. ¿Me manda más audios? Bueno. Y eh, bueno, eh, río, vamos a pasar al más tuerzo, ¿te parece?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 es normal sí. Habemos algunos de demasiada y poco futuro. Eh. yo morir en en la vida que no quiera. Oscuro, con tanto. Porque lo quiero sufrir y porque sé que voy a morir.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 Estiré la pata Yo soy el tecolote Cristóbal Un pájaro sobreviviente El comandante Yo te... no he no firmado la paz Sigo siendo un La mala Cabal, cabal, la mala No he visto Cabal, cabal, la mala No he visto Cabal, cabal, la mala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 Siempre mira al que mira en la mira Como a otro criminal Que lo mira en la mira Aquellos guerrilleros Están gordos Y también son diputados Chapas Que me chupen las verijas Que se vayan a la mierda Yo no nací para eso Eso es para artistas malos Que hagan pila Los interesados Yo soy el recolote fiscol su avere vivente e comandate te cabal, cabal, la pace sigo sigo la avere ta mai se caval cavalada mara non hai visto caval cavalada mara non hai visto caval cavalada mara non visto caval cavalada mara non hai visto visto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 un pájaro sobreviviente E comandante te... Yo me afirmo la paz Sigo siendo un rebelde ¡Cabal, cabal, la mala! ¡No hay visto! ¡Cabal, cabal, la mala! ¡No hai visto! ¡Cabal, cabal, la mala! ¡No hai visto! ¡Cabal, cabal, la mala! ¡No hay visto!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 se machine Cámara, ensenya sin miedo. Es sin miedo, Lèxito, papi. Eso, mira, pura la chulada.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 sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso, higa Ula, Ula la chale solo, muñe A ver ese machín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 es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira. ¡Una la chulada! Es sin miedo al éxito, papi. Agárrese, machín. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.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 like and roll Stone pero para los que estamos eh, y después vamos a escuchar eh, Mr. tamboraine ¿no? el señor tamborilero pero para los anglofóbicos como yo vamos a, a vamos a empezar a cantar con Bob Dyland Bob Dylan y después la terminamos en español <música> homenaje a Bob Dylan 80 anys per l'altra oretja. Words upon you so the your prime. Then you People call where though your mind you thought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 escuela muy bien señorita Soledad pero ahora descubriste que todos te habían saludado ahí. Hm. Mm. Y nadie y seguimos se escuchando se y celebrando a Bob Dylan, este maestro eh, que nos dice Andrea, por ejemplo, eh que D Dylan y otros son maestros, ¿no? Y dice que estaba de más mostrar mis fobias. Pero, eh, fobia o ignorancia Vamos a escuchar ahora a Señor Tamboridero Hey Mr. Tamborine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey Mr. Tamborine Man Play a song for me In the jingle jingle morning I'll come following you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 Las tumbas, las tumbas, no, eh, las grutas, los túneles que, eh, bueno, que derrotaron al imperio yanqui, ¿no? Y, ah, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, sí, sí, sí. Bueno, después de Vietnam bajamos hasta Malasia, nos vamos a esta Indonesia y paramos en una isla. Una isla famosa, no precisamente por la canción de hasta siempre. Vamos a Bali.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 Frente vos de quererte Desde la histórica Donde el sol de tu bravura Le puso acerco a la muerte Romano gloriosa cuerda Sobre la historia disparando Cuando todo hasta clara Se despiertan para verte Aquí se quedará clara extraña de transparencia De quiero y presencia Renta. dimos de quererte Desde la historia donde el sol dio su bravura le puso ser igual a la muerte seguimos hasta la verde como juntos aquí sigue si con vida el siempre comandante hasta siempre comandante Hasta siempre comandante, hasta siempre comandante Aquí se quedará clara, ma extrañar transparencia De con querida comandante Che Guevara Aquí se quedará clara, ma extrañar transparencia De con querida comandante comandante comandante, comandante aquí se quedará clara andante cheque la otra oreja